Yo, bueno, empecé a militar hace,、eh, hace el 2002, pero me metí en lleno c u a n d o me entregan las casitas del Plan Federal de Casasco. Es un plan de vivienda que se entregó en la gestión de Nestor Kilmer, el cual quiso nacer en el 2006 a finales de 2006. Y bueno, al principio fue una a e g a inicial.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 Digamos,、eh, nada, yo veo los barrios donde vivíamos, teníamos centro cultural, en sí, veíamos, veníamos del barrio ya armado, en este barrio no teníamos nada. La militancia empieza por ese lado, pidiendo escuela, eh, jardines, eh, centro s cultural, e s más insumos en a salita, más personal, y bueno,、eh, nada, ya habíamos entregado petitorio, como no había respuesta. Y vimos que la vivienda acá era a veces quien pueda vivir, no tiraron acá. Pero nos dimos cuenta después que no teníamos este, no teníamos el otro. ¿Qué pasa? Empiezan a haber desalojos porque había gente que tomaba las casas y, y después las vendían. Bueno, hubo desalojos masivos, v i o l e n t o Nosotros no estábamos organizados ahí. Después、eh, empezamos a organizarnos porque había gente que tenía situaciones previas para ser desalojada. Entonces decidimos organizarnos, salir a luchar, el、eh, cual la respuesta en el municipio de Moreno fue palos y balas, ¿no? como siempre pasa.、Eh, bueno, y eso nos llevó a decir: bueno, el municipio no son los que dan、eh, los desalojos, pero fue también una negligencia de ellos... ...de haber dejado perdado bien la gente que no necesitaba. Entonces decidimos ir a, a trachar al juez de Agrisani de Moreno, que era el que f i r m a b a los desalojos, el、eh, cual a los 20 días más o menos. Eh, eh, renuncia, digamos, se jubila el tipo, porque también había violación a los derechos humanos,、eh, digamos, en los desalojos golpeaban a los niños, a las mujeres, y、eh, bueno, nada.、Eh, ahí empezó la militancia de lleno con todos los vecinos organizados,、eh, empezamos a organizarnos por salud, por, por educación, también t e n í a m o s por el tema de la escuela,、eh, digamos, secundaria. Bueno, hoy puedo decir que ya la están haciendo. Bueno, Muchos chicos este, dejaron la escuela,、eh, muchos chicos se enfermaron, hubo muchos partos domiciliarios. Y bueno, a todo eso bueno, empezamos a militar de chelonesa, se、eh, obtenían respuestas, entre comillas, como parche a todo esto que pedíamos, pero no nos dimos cuenta que avanzaba el narcotráfico, porque estábamos tan enfocados en la salud o la educación, bueno. Eh, el narcotráfico empieza cuando nos despertamos, digamos, porque lo veíamos, pero no nos damos cuenta.、Uh -huh. ¿no? eh, le pegan un tiro a Lorenzo Espíndola, un chico que venía de Mariano Acosta a visitar a su abuela、eh, en el 2012.、Eh, y bueno, decimos d i organizarnos, me dieron las, las manos a mi vecina, que le dije que no, que es una política jodida, que no están hablando, que se yo. Bueno, entonces llamamos a convocar a una asamblea. Y bueno, d e c i d i m o s ir a movilizarnos al municipio, a la Secretaría de Seguridad.、Eh, tuvimos una reunión con la Secretaría de Seguridad, que en ese entonces era la gestión de a r r e g i y el tipo nos da、eh, una citación con Fiscalía, que también ahí nos estaban esperando. Bueno, fuimos, a r r a i c a m o s la denuncia con los familiares de Lorenzo, y le pedimos algo concreto, que nosotros decíamos algo, digamos, injusticia para el PIB, e pero. A ver, ¿de dónde sacan las armas los pibes? ¿De dónde sacan la g r ú a para darse vuelta a la cabeza y que salgan a matar a cualquiera? Entonces, este, pedimos, por favor, que baraten a las bandas, que saquen a los narcos. Y bueno, la respuesta que nos dieron en fiscalía fue un rastrillaje masivo en el barrio, que nos quedemos tranquilos. Bueno, nos vivimos tranquilos. ¿Qué pasa? No sé. Bueno, yo, como yo no tenía denuncia de ningún vestido ni de nada, me a l l a no es mi casa,、eh, pero a todo eso también hemos, hemos enfrentado. Este, de cuerpo a cuerpo, de, así, digamos, este, físicamente con los t r a n s a s porque entraban a las casas, las tomaban. Nos hemos enfrentado sin armas, sin nada. Era n madres, mujeres y los varones l e j o s no los queríamos cerca porque, digamos, sabíamos cómo son los varones del barrio. Y dijimos,、sí. bueno, vamos todas las mujeres, hablamos, que se vayan o que la corten. ¿viste? Y bueno, empezaron a traer la casa de mis compañeras. Eh, muchísimas se fueron, que puedo decir, le llegaron cinco, es muchas, muchas compañeras, pero、eh, las demás se fueron, porque entraban a las casas con la metodología de、eh, vos me robaste, o vos me bebés, o vos s u m b í un vino, o l y así. ¿entendés? ¿Y e e n t de esa manera se quedaban con las casas, eso está,、eh, digamos, asentado en, en el individuo de la vivienda Moreno, que las vecinas se iban por esto, por el otro, no se animaban a denunciar porque sabíamos que no tenía un fin. Digamos, no, no, no iba a tener nada de respuesta, sino más persecución de los narcos a las compañeras. q u i z m o s l u s a r público, todo eso, y bueno, este, yo decía, van a caer en mi casa, van a caer en mi casa, todos teníamos armas,、eh, porque teníamos miedo que caigan en, en cualquiera, así como le pasó a Mariana, a Alicia, a Miriam, a muchas compañeras, nos iba a pasar a nosotras. A Valeria, a Adriana, que fueron las últimas. Hace dos años también que le cayeron con esa metodología, pero esta vez、sí、m e dijeron m a t a m e porque no me voy a ir, pero no tengo a dónde irme, le dijo, me v o s a matar porque tengo a mis hijos, no sé a dónde irme. ¿Entendés? Si、sí, mi intención es, no, porque vos eres, porque vos, vos te has q e d a d o a r a n f e b o o cualquiera de esas. ¿Entendés? Entonces,、eh, me allanan a mí, digamos, cuando hacen esa, ese allanamiento masivo. Este, y obviamente, pues yo, yo me hice cargo siempre, digamos. Si、sí, yo tengo un arma, le d i c e al fiscal, mire, cuando me sanan, le p i d o también mi derecho de tener mis testigos propios. Pero, ¿qué pasa? Esa arma no estaba limada a la que yo tenía, era un 22, era de mi suegro. Mi suegro falleció y mi marido fue y agarró el arma de mi suegro,、uh -huh. ¿no? Pero nunca la usamos. Ningún vecino te puede decir que. Nosotros lo nos agarramos l o s t i r o s digamos. Yo le dije,、eh, sí, tengo un arma, ¿cuál、bueno, va más l l a m a r ¿Tiene arma? Sí, yo le dije que sí, le dije, acá está, le digo, la agarraron todo, pero、eh, me pusieron otra arma, digamos, no era la, la que era la de mi suegro, digamos. Ahora ahí me pusieron una arma más vieja, limada, que era más, digamos, más grave para q u empeorar para mi causa, digamos. Sí. ¿no? Y, y yo le dije, déjenme acreditar que es de mi suegro, no, no hubo lugar, no hubo lugar, bueno, se hacé con una probation, pero me quería llevar、eh, a los dos días con la preventiva un penal. Y bueno, entonces ahí negoció el defensor Ballarino, defensor de una probation, digamos,、eh, n e g o c i ó una probation para que pueda s o a r porque estaba, viste, como la, la decisión, la toma los fiscales y los jueces, que me querían efectivizar,、eh, la con d e n a y llevarme directamente a un penal. Este, y bueno, negociamos e s o y, d a m o s como corte, yo le hice cargo de un arma que no era mía y tampoco me dejaron presentar los papeles.、Eh, porque ya, me,、eh, el, digamos, de acá me llevan el arma en mi cedro. Cuando me di cuenta en la fiscalía, cuando fui a declarar al otro día, me di cuenta que esa arma no era mía. Yo le dije, no, e s e no era e la r m a Le dije, pero ya estaba, a d i c e ¿Cómo le muestras? Yo tengo pruebas. le dije. Y le dije al abogado. Y ya no había, digamos, a r e están empezando a llevar que hagamos algo, firmamos, vamos a ver que negociamos. Bueno, negoció con EFICAR, l、eh, nada, y me liberan ese mismo día que yo declaré, me ficharon, me sacaron fotos, digamos, ya me quedó la causa, digamos. Se dan dos años de, de, de, de tareas comunitarias y firma en el patronato liberado. Yo ya estaba embarazada de antes, y, y mi hijo nació con mucho s problema s d e salud. Estuve un año y, me, y medio internada con él,、eh, el cual yo certificaba que no podía ir a, a pagar una fianza, digamos, con un monto de, de 100 pesos por mes durante dos años. Yo no podía ir todos los meses, dice. Se me saca eso y se justifica que yo no podía ir todos los meses a Mercedes. Y bueno,、eh, quedaba que yo tenía que acreditar, digamos,、eh, las tareas comunitarias por escrito encima.、Y、yo le dije. Yo no sabía que eran acreditados por escrito. Le digo, ¿qué? No explicaron nada. p e r o su abogado, en todo momento,、eh, su abogado, y como echándole la culpa al, al defensor que yo tenía en ese momento.、Uh -huh. Bueno, la, la onda es que me llama para cerrar mi causa, presentamos todo con las compañeras de patronazo, y ahí me entero hace tres, cuatro meses que me dieron de baja la p r o b a t i o n Eh, para ser u t i l i z a r m e a mi condena. Ahí empezamos a, a preocuparnos porque era preocupante que, que me puedan、eh, condenar, digamos, a tres años o cinco años de, de prisión, pertenencia ilegal de, de arma de fuego y cumpliendo, que es el arma animada, digamos. Tengo una consulta en aquel、eh, allanamiento y en aquel momento, donde bueno, la policía、eh, hace hacen estos、eh, allanamientos como para、eh, simular que estaban moviéndose en el barrio.、Eh, ¿Hubo alguna otra persona que también haya tenido una causa? No, vos sabés que no. Es que... O sea, la bronca mía era que cuando me di cuenta de que pasaba la torre y era yo y yo y yo, nada más la e n r a en la c o m i s a r í a Me di cuenta que ya está, digamos, ya está, ya, digamos, más claro, digamos, ya fue, y se dice, e faltaban todos los tipos que nosotros habíamos apuntado, digamos, yo no, porque en lo personal, yo era la última en enterarme quién era el que vendía bala, s a l i ó c o n t i b a l droga, pastillas, digamos, mis v e c i n a s te apuntaron a muchísima gente que de hecho me quedaba cerré so sorprendida. De todo s eso s no quedó ninguno detenido, solamente uno, que era el que vendía bala. Pero no estaba ahí con... Por esa causa, sino que le encontraron en el a y u n a m i e n t o un arma, que era su arma reglamentaria, porque era tipo, el tipo trabajaba en seguridad y acreditó todo eso y lo liberaron. Pero <risa> los demás, ninguno, ¿entiendes? Ninguno, de hecho hay uno que está con la gente、eh, que trabaja para Moyano, digamos, la pacota de Moyano, ¿entiendes?、Eh, es un tipo de reje de que actualmente vive en el barrio, que está re tranquilo. Este, y nada, ¿viste? que s e está haciendo aparejil bajo, o se andar mandando alguna, pero en otro barrio, en este barrio no, porque se ha demostrado que no le tenemos miedo, y no le tenemos miedo, ¿entendés? Porque el tipo de las veces que, que se metía armando en el a r m a la, n d o l e causa a las casas de mi vecina, íbamos todas, encima era toda, digo, y te agarraba con las manos así vacías, sin piedra, sin s palo, sin s nada, era enfrentarlo y sacarlo de la casa de mis vecinas, ¿entendés? Con muchos c h i c o s de una manera total. Totalmente impune, la gente llamaba 911 y llegaba un patrullero a, y le decía: en Tal calle venía de acá, siete cuadras y despacito, ¿viste? ¿Cómo es que?、Claro. Nos rendimos cuenta, digamos, ¿viste? Como que, nada, no, no hubo detenido, la única era yo y este vecino que, al que vendía balas y lo liberaron, digamos, porque no e r n c o n t r a r o n n a d a k a r i n a La semana pasada,、eh, vos habías、eh, comentado también en Facebook que la policía te había venido a buscar、eh, casi de sorpresa. Te, te llegaba、sí. una orden que tenías que ir hasta, hasta Mercedes. ¿Cómo l o tomaste eso? ¿No te había、ah. llegado ninguna notificación anterior?、Eh, Cuéntame. Sí, no. El, el, el, el, fue horrible. Fue horrible porque imagínate estar pensando, esperando a la audiencia, esperando a la audiencia, y que de repente l e n g a la policía, digamos. Eh, q u é s é yo, con una orden, digamos, de, de, de llevarme por la fuerza pública, mis hijos estaban todos durmiendo, ni siquiera los quise despertar. Agarré y dije, bueno, para un cosito, me dejas leer y justo yo le mando a la caja a la chiqui, a Abril a c o n d a r a la g r e i a l y lo va a leer a la policía, porque encima no tenía batería para variar eso. Y en el teléfono, y bueno, y fue un momento re denso, me puse re mal, digamos, mal y bronca y potencia, porque. mis abogados no, no estaban, digamos, estaban, pero en otra audiencia, al menos estaba en otro lado, relejos, y la auto、eh, fue un momento intimidatorio in, in, in, in para mí, digamos, ¿no? Porque a los m i l i t a r e s no le d i j e nada en realidad, le d i j e y、sí. más explicaciones pero... que le pidiera, ahí ya tenía la orden y ellos vienen, como dicen ellos, a cumplir lo que manda el juez. Exacto, bueno, nunca te、bueno, habían、bueno. llegado las tres notificaciones anteriores, bueno, porque hay tres las notificaciones, notificaciones anteriores. Sí, sí me llegaron las anteriores, pero esta última no me llegó nunca. La, a la del 6 de agosto, yo ya sabía. Entonces, ¿qué hago? Voy y presento el poder que me otorga el negocio, Suárez, yo le otorgo como defensa y no la rechazan, ¿entendés?、Uh -huh. Porque faltaba el no sé qué, la matrícula y no sé cuántas cosas, que eso es una mentira, ¿entendés? Entonces yo le dije, bueno. Eh, mi despacho le van a venir y que、pues, te yo,、eh, bueno, e a s t a en la audiencia, me dicen, ¿entendés? Y ahí se presentó a su abogado. Triste,、pues, yo se lo transmití al negro, el negro iba a ir, ¿entendés? Y el negro tuvo un problema de salud, porque todavía está con los problemas de salud, pero iba a ir igual, ¿entendés? Pero nunca me citaron, ¿entendés? Nunca me citaron y, digamos, fue allá,、eh, me iba sola. Digamos, con mi alma sola, e ¿eh? e n se s acerca a un compañero Rubén m u s t a m a n t e e esto me moren, me ha d a la vuelta de, de la comisaría de la reja, le p r e s t e un celular, el me pasó algunos números para que yo pueda estar comunicada, porque no tenía más batería en el mío y me, me llevaba. Primero me dijeron que me llevaba a la merced, bueno, no, le digo, ¿por qué me llevas a la comisaría de la、sí. reja? Porque ahí me tienen bronca todos los policiales, ¿eh? Cada dos por tres estamos、eh, echándolo, porque le está pegando a los pibes, ¿eh? Es terrible. Y cuando voy allá al tribunal, me dice Simonet, ¿no? es el es e secretario de ASUS, el fiscal que quiso、eh, condenar a la, las hermanas Jara. El, este Simonet me dice: Bueno, señor, ¿dónde a están sus e、eh, f e n s o r e le dice: Perdóname, primero le digo: No me quitaste. Y era tanta la indignación que yo tenía que tratar de mantener la calma. e n t e n é Y que m i s h i j o s ponían cara de yo no fui, a mí no me miré, ¿viste? yo estaba reenojada, pero le hablé con total respeto. Le dije, Esto es, es, es una intimidación a mi persona, es violento, le empecé a decir cosas que no me acuerdo.、Mm. Y que le dije, ¿cómo puede ser que no me avisaron, s e ñ o r a que Nosotros lo avisamos. e s t o e s cuando vino a la audiencia del c i nosotros le d e c i m o s bla, bla, bla, bla. No, no, no, mentira, le dije, m o s t r á m e l o le dije, me lleva a la, a la oficina. e m p e z a a buscar la citación previa, que yo decía,、ah, no me、no, tocaron,、no、estaba la del s nada más. Yo vine acá y te dejé el papel y me lo rechazaste. Y así, ¿viste? el e tipo me dijo, bueno, bueno si quiere le enseñamos un defensor oficial para el dos así no se suspende, bla, bla, bla, bla. ¿Entendés?、No、sé. Corte que la revicicletearon para que yo no No siga discutiendo por qué me intimidaron de esa manera con la policía, con toda la policía en mi casa. ¿Entendés? Como si fuera periodoteo criminal, le dije. ¿Entendés? Y así, bueno, que me, me designan hasta que llegaron otros compañeros de la red antirrepresiva, llegaron volando y, y le dije, le expliqué y el tipo ya vio que empezaron a llegar compañeros. y dice, Ahora vienen más, no sé, dijo Sebastián, un compañero o s sea, e b a s t á n de la red antirrepresiva y ahí como que el tipo dice, bueno, si quiere le pasamos una nueva audiencia. Dijo, o e i s t e Él como que cambió la cara y d i g a m o s la soberbia con la que m e trataba. Y cambió, ¿entendés? Totalmente, pero me quería hacer la audiencia ahí. Me dijo, bueno, ahora que t e n a m o s el extensor oficial para que podamos hacer la audiencia, porque y o se tiene que definir. Ya le dimos todo el tiempo, las pruebas ya no las puede presentar. Las pruebas son, digamos, los audios,、eh, las entrevistas, las fotos, todo que acreditaba que yo hacía las tareas comunitarias, digamos.、Bien. Ya no se da lugar ni a eso,、ya. ¿entendés? Me dijeron, q u e me puede dar un. Que yo lo haga negociar con los abogados, con mis abogados, y ahí se va a d e f i n i r qué escribe el señor a l t u v e ¿Entendés? Si me f e c t i v i z a o me libera. ¿Entendés?、Eh, Karina, ¿y, no, ¿y esta,、sí? esta audiencia entonces para qué fecha quedó? Sí, eh, eh, la audiencia、eh, me dieron para el 2 de octubre a las 9 de cuarto、eh, en el tribunal en lo correccional número 1、eh, a cargo del fiscal a l t u v e de Guillermo a l t u v e Así que, nada,、eh, todos los que se puedan sumar, digamos, esta convocatoria para que seamos muchísimos ahí en el tribunal, digamos, no, basta de irnos, basta de, de persecución a, a los que luchan, porque también a mis compañeros le están armando causa a sus hijos, y no es un dato menor. Entonces, yo quiero ahí visibilizarlo que la persecución y la violencia que estamos sufriendo en el barrio. Y la total impunidad de la policía, que a veces casi atropella a chicos que están jugando, andan a, a los chapazos agarrando a, cual, a cualquiera.、Uh -huh. eh, no es que te dan una voz de alto hacia a b a j o le pegan a los chicos y le preguntan cosas y se van. O sea, que es totalmente violento lo que nos está pasando y no estamos、eh, eh, dispuestos ya a tolerar más nada. Por eso、eh, el DOC queremos、eh, aprovechar y. Habla al tribunal que estamos organizados y organizadas y que no estamos solos ni solas en el barrio. Son muchísimos compañeros que nos están apoyando y nada, que la corten, porque digamos, terminamos de n u n c i a n d o y así, me i n v e c i b e n y no se quieren ni meter cuando ven que están vendiendo a la vuelta o a la esquina y que es hijo de la red de vuelta. No no le da ganas de denunciar, ¿entendés? s